La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Síguenos en Instagram Moyo Magia. radiobox.com Magia jueves de 19 a 21 horas por Box FM Remember those walls I built Oh baby they're so damn of five they didn't even make the sound I found a way to let you in but I never really had a doubt standing in the light of your halo I got my angel now it's like I've been away Hola, hola. ¿Cómo están? Jueves. Un jueves de magia, un jueves más, pero no, no un jueves cualquiera. Estamos acá en FM Box, tu radio. En vivo por Instagram en @marumollo o podés entrar por la radio a www.fmradiobox.com y ahí tenés como una app que tocas y escuchás la radio directamente. Eso es para los que son menos cibernéticos. Eh, en este momento estoy en vivo en Facebook y estoy Alejandra que es nuestra invitada de hoy, ya está conectada, solo tiene que pedirme para hacer el video juntas. ¿Y cómo están ustedes? Vamos a esperar que la gente se vaya conectando, ahí entró Dami, que se vayan conectando, que nos va ahí entró Miri, vamos a ver si nos escucha Con fritanga, sin fritanga, ¿cómo estamos? Eh la que tiene que pedirme la solicitud es eh, Ale para estar en, en el video en vivo, a ver si Ale me lo pide. Como hizo antes, así sale conmigo, que se cortó porque escuchan una música que no es eh, los derechos de autor y te cortan el vivo. Hola, hola. Ahí está Alejandra, muy bien, transmitir en el directo con Mientras tanto, vamos a esperar que la gente se empiece a unir. Vamos a preguntarles cómo está. Dice, "Saludos al operador, que es un genio y es el mismo. Ya sabemos decir que tiene un problema este hombre. Me traje como un ventilador así. vieron que yo siempre tengo calor. Como no me pone el aire en cero grado, no sé, como si fuera invierno, entonces yo me traigo mi propio ventilador, me ventilo. <ríe> mi perventilo. Me hiperventilo sola, sola mi mundo." Hola, sellando colores. Ahí estamos. Eh, y hoy le pude traer solo talitas porque no había nada, nada que sea así, hola Anita, nada que sea así como alfajorcitos de chocolate o algo de eso, nada, porque dice que en el verano no traen y bueno, yo no fui a una panadería, fui a un kiosco donde muy grande, donde podés hacer un montón de, de trámites y también comprar. Y ahí dije, bueno, me tiro de cabeza por Damián, porque si no él trae algo para comer, no, no te pasa ni música. Y bueno, y así fue que no, solo talitas, no tengo nada nada dulce. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy vamos a tener un programa especial porque bueno, vamos a, a descubrir un mundo que yo descubrí hace muchos años, pero quiero que quiero multiplicarlo. Quiero que cada uno de ustedes no sé por qué se fue aceptar transmitir en directo con Dale Ale, aceptar la transmisión. Y ahí está, ahí está. A ver habla, dice, hola, hola. Hola. Ah, hola. Hola, Se escucha re bien. <risa> espera que respiro, espera que respiro porque te juro que no es tan fácil, es como un milagro. ¿Qué dice? Dale un caramelo a Cirrell el audio. Si sí, le voy a tirar con un caramelo. Vos decís que el audio sale mal, Ale. Eh, no, Miri, ¿vos decís que sale, que sale mal el audio? Yo lo estoy mirando desde el celular de, de Damián y yo me escucho bien. Se escucha bien. Bueno. Bueno, estamos en vivo. Me pregunta qué música pasó hoy. Porque él pasa música, por ejemplo, si hablamos de Milagros, el tipo te busca música de Los Milagros. Sí, es muy, muy muy viste muy conductista, nació así con ese, esa cosa ahí, pero no, como que te la musicaliza la cosa. Entonces yo se escucha abajo, dice, subí. No, no vayas al otorrino. Ah, no, no, qué tonta que soy, Miry, me dice, me voy al otorrino. No, no puede ser, estamos probando un dispositivo, compré un dispositivo nuevo que se enchufa, algo puede estar mal, porque si Miriam dice que escucha mal Recién estamos con, delay. Sí, estamos con delay. Bueno. Y bueno. Eh, entonces me dice, "¿Qué música pasó? Entonces yo le contesté, nadie sabe quién sos, Ale." Eh. Yo le contesté, "Música bien arriba, sé, música con alegría, música con eh, con luz, eh, luminosa, eh, algo así, ¿viste? Digo, sino que lo pida la gente, que la gente pida qué música quiere escuchar qué música le gustaría que hoy en cada tanda que vamos a hacer para tomar un mate, para tragar, para tener saliva. Eh, vamos a, a, a ver eh, ¿qué, qué es lo que con qué nos sorprendés. ¿Sí? Deja de mirarme por ahí, mirarme a la cara. Dami. ¿Y se escucha bien? Bueno, el señor musicalizador dice que se escucha bien. Así que bueno, yo tengo que confiar en él porque si no me tengo que ir. Interesante punto de vista. Bueno, eh Yo escucho perfecto. El operador es un genio pone y es él es un boludo. Bueno, vamos a seguir esperando que se sume gente, no veo ninguna de mis amigas salvo Miriam conectada, así que bueno, habrá una matanza más tarde eh, general, pero ahora en cualquier momento empiezan a subir porque también están haciendo cosas, ¿viste? Tienen una vida. Ayer nos reunimos con las chicas, tuvimos noche, chicas. Con chicas tuvimos noche de chicas. Comimos lasañas compradas, no hechas por mi amiga, pero el estofado sí lo hizo ella. Sesi que lo hace el estofado como de cuatro horas, no sé cuánto. Y de postre eh, Sandrita hizo una tarta de coco y dulce de leche. Eh, muy rica. Le llevé un pedacito a mi hijo que me, que me dieron. Dice dice Miriam que seas honesto, por favor. Y bueno, eh, estuvimos en la casa de Ceci, un departamento precioso, estaba bajo Josefina. Eh, estaba la gata, estábamos todos. Estábamos con las chicas, las 8 que, bueno, ayer no fuimos 8, éramos 6, eh, porque está Sandra en Mar del Plata y Norma está en Brasil. Así que bueno, todas muy todas chicas muy viajeras. Bueno, acá estamos en este jueves que no es, como les dije hace un ratito, cuando estaba tratando de Te aviso que la batería de esto se está agotando. Eh, no es un eh, jueves más es un jueves eh, diferente porque como que va a marcar un antes y un después de hoyo, ¿no? Que no tenemos una visita eh, común, una visita, nosotros siempre tenemos visitas, invitados especiales, pero bueno, hoy es algo que a mí me trajo me trajo mucho mucho cambio en mi vida, me aportó mucho cambio en mi vida. Eh, que fue hace muchos años, quizás cuando más lo necesitaba, que había sido con la pérdida de mamá, eh, que fui con mi hijo chiquitito, eh, sin saber a dónde iba, ¿no? Fui a, a lo de Ariel y y me dijo, "No, no, no dejes de venir, tráelo, tráelo a Fausto que él lo puede hacer y gratis porque es menor de 12 años y o de 15, ¿no? Creo que era en ese momento. Y yo dije, "Bueno, Y bueno, y fui ahí a esa clase de de uno de, de las ramas de, de lo que vamos a hablar hoy y realmente aportó a mi vida un cambio un antes y un después. Y hoy eh, en en mi en esta vida que tengo hoy de los de los 52 años que tengo ahora eh, ya una mujer que por más que no tenga mamá y papá aprendió a ser su propia madre y su propio padre. Hola Marian, ¿cómo estás? un vestito para mi hada madrina Ale, dice Noelia. Bueno, espero que te quedes todo el programa. Eh, bueno, en mi vida hay una persona eh increíble eh, que se dedica a esto, una, una ingeniera que no que se ve que la ingeniería la, la, la puso un ratito en el cajón y tomó eh, un mundo diferente, un mundo lleno de posibilidades. Y está acá conmigo desde Salta que adoro, pero qué calor que hacen Salta. ¿eh? Te la regalo. Te la regalo. Ya vamos a hablar de Salta la linda el calor que pasé con las chicas ahí trepándonos por toda la por toda la plaza, bueno. Ay, lo que nos hemos divertido. Eh, desde Salta está eh, ella, Alejandra Fisore, hoy en vivo con nosotros, que para mí es un, un, un orgullo. Te juro se me pone la piel de gallina. Eh, Después vamos a distribuir este, este, este vivo por todos lados y ella es eh, CF de Access Consciousness y es coach ontológica, es facilitadora de Access, de barras Access, de Facelift y de procesos de cuerpos. Vive en Salta, pero va a venir a, a Buenos Aires en, en el mes de abril y me dijo, "¿Crees que vaya a quilmens? Yo creí que me desmayaba." Eh, creí que me agarró un soponcio. Eh, imagínate que venga Alejandra a Quilmes a, a, a mi, pero a Quilmes y te, te quedas conmigo, no sé. Y viene a mi centro, es decir, y viene a dar clases dos días antes de irse a México. Yo creo que me meto en la valija, imagínate. Eh, y yo no no puedo dejar de, comp de compartir esto con ustedes, porque ustedes no se dan una idea a qué viene. Eh, viene a a acompañarnos en un proceso de acceder a una mayor conciencia, a, a cambiar la vida literalmente de las personas. Eh, y le vamos a, a dejar la palabra a ella y le vamos a decir eh, bienvenida, Ales, veo que tenés eh, algunos sí, ahijados o sos una dama madrina. Yo tengo mi dama madrina que es <risa> Miriam, que cuando estuve mal ella ofició de, de, de mi dama madrina y lo sigue siendo. Esta她, aquí, ¿sí? Y hay como un eco. I, I, I, ya está. Bueno, y eh, acá está Ale en vivo. Y le vamos a preguntar, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo? Qué rubia que es, ¿eh? la salpeña, qué rubia. Ya <risa> parezco, pero no sé, encima que estoy quemada y lo, con la morecha que soy, parezco que soy no sé. Parecemos Benetton. <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué más de posible. Ah, oh, Muy ¡Bienvenida a la radio, me... bienvenida al vivo! Bienvenida a, a este espacio que es un espacio para enseñarle a la gente que hay posibilidades de vivir mejor y pum, caiste vos. ¿Qué por qué será, no? Eh, esa fue mi intención. Porque lo pediste. Sí, lo pedí, lo pedí, lo pedí, lo pido todo el tiempo. Quiero que quiero que todos vivamos mejor y sé que es posible. Eh, entonces, bueno, vamos a preguntarte, ¿de qué se trata esto de Access? ¿Cómo lo conociste? ¿De dónde salió? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo fue? eh como si estuviera doña Rosa del otro lado de. o Damián que no tiene ni la más mínima idea de qué estoy hablando ¿Qué y hay que empezar Dude? a decirle, bueno, vamos despacito, ¿sabe de qué se trata esto? Hubo uh, había una vez, vez? ¿Y bueno, qué pasó? Primero primero voy a saludarte a vos y te voy a dar un beso <susurre> primero, <risas> mamá <más> Dulce <risas> no puede ser. Y a toda Tata. con una empanada salteña, por favor, que no me, no, no me canso, Pero, eh. Qué ricas no? que son. No? Qué ricas. Empanadas divinas, védemo. Qué ricas, qué ricas. Hacen en el aeropuerto sí. te venden las empanadas. Te venden las empanadas uh -huh. para llevarte frisadas. Yo, frisadas. Sí, genios que son en Salta. Tal cual, si sí, vas al aeropuerto y te subís al avión con las empanadas frisadas. Un... y la otra es en la panza. Ah, no, no, no, no lo que comimos, Dios mío. Bueno, estuvo hermoso, hermoso. Salta te trata como trata a los turistas Salta. Qué maravilla. Es algo que destaco, eh, te tratan como si fuéramos reyes. Yo sé que viven del turismo y que bueno, pero no todos los que viven del turismo tratan tan bien a los invitados, a los a los turistas. No, no, me quedé maravillada, era todo era perfecto. Todos nos trataban bien. O sea, ¿pero Muchas estaremos gracias. en Argentina o esto que no, era así, pero no es para adularte ni nada. Yo voy a otro lado a meter tan mal, vengo y lo digo. Mal, Todos te sí. tratan bien en Salta. Gracias por venir, que Dios te, que te bendiga el Señor y la Señora de los Milagros, que te bendiga la virgen. Todo es una bendición ahí. Una bendición ahí. Sí, la verdad. Bueno, eh, tenemos un, una provincia súper bendecida con climas eh, muy variados, con geografía muy variada. Tremendo eh, hermoso. Al fin pasamos de del puna, ¿no? de San Antonio de los Cobres, donde vos tenés mucho viento, temperaturas bajo cero, eh, muy árido, muy desértico hasta las yungas. No lo que Qué es esa. Ay Dios. <risa> Así que y bueno, la ciudad que es este un, un regalito, ¿no? Porque mantiene todo un estilo coño, colonial. Sí, y, sí, riquísima, bueno, y... sí, sí, parece que está y es hermosa, es hermosa. Sí. Es hermosa, esos bares sí. y, es eh, eh, los sí. tostados no los hacen como en Buenos Aires. No te dan un tostado, así te dan tostón. Es como gordo así el tostado. Es una cosa enorme, como como alta, ¿viste? Que te lo querés meter en la boca y no pues yo, ¿Qué compraron? Los tostados son tostones, son gordos, todo con el pan de campo y le ponen mucho jamón y queso adentro. Ay, qué rico. Con eso arrancábamos allá. Hola, Gerardo, qué bueno tenerte acá en vivo. Bueno, y contanos, ¿cómo conociste Access? ¿De qué se trata? Bueno, Access eh, es Access Consciousness. Sí, es una empresa de Estados Unidos tiene, eh, eso en español significa acceso a la conciencia, access consciousness. Eh, es eh, una empresa que tiene eh, varias terapias, este, y técnicas, ¿sí?, eh, energéticas eh que, buscan el acceso al acceso a las conciencias, eh, buscan que tengamos una vida mejor, una vida mucho más expansiva, una que podamos crear nuestra vida eh, mucho más expansiva, con mucho eh, más posibilidades, con más cosas con muchas posibilidades más para nosotros que por ahí eh, cuando estamos limitados no vemos, ¿no? Estamos por ahí bloqueados y entonces solo vemos una parte y, y, y no nos estamos dando cuenta de todas las otras posibilidades que tenemos. Y bueno, de eso se trata access consciousness que, que accedamos a más conciencia. Y una de las cosas preferidas de access consciousness son las preguntas y, y accedemos a más conciencia a partir de una pregunta, ¿no? De una pregunta eh, eh, pero sin respuesta, una pregunta que dejamos abierta. Claro. Claro, por ejemplo, vos fíjate por qué más es posible, qué más es posible, pero no no decís esto, esto y yo hacer una lista de lo que es posible. No, lo dejo, lo no. dejo ahí. Lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí que se expanda, porque nosotros mismos a veces queremos dar la respuesta de esa posibilidad o lo que más es posible y una empieza, ¿viste? Esto, esto y se lo auto boicotea o le pone mente, y esto es solamente energía. Hay que dejar lo que suceda, ¿es así? Claro, claro, porque nosotros en Excel decimos que la pregunta empodera la respuesta ves la respuesta te limita las preguntas no las preguntas siempre te abren a mayor número de posibilidades a que puedas tener más posibilidades para elegir una elección más amplia Sí, sí. por eso nos gusta hacer preguntas. Es como dice en tu presentación, cuando vos lees tu, bueno, tu, tu currículum, tu, tu, tu presentación en, en las redes, habla de, de que buscas ¿no? Que todos podamos acceder a a mayor conciencia y a cambiar la dirección de nuestras vidas, que esto es posible, que hay infinitas posibilidades, infinitas posibilidades de que esto suceda y que hay que reconocer, porque reconocer es la palabra, ¿no? que todo es posible, todo es posible. Y dejarlo ahí eh, que suceda como un milagro, como un, en, algo energi, como una energía que sucede, como lo, como lo quieran llamar, no le pongan nombre. Eh, que sea una contribución para poder ser eh, pero no solo para nuestra conciencia, sino también para el mundo entero, ¿no? Que la que, el, que es para todos, es para para dejar que que el mundo también empieza a cambiar un poquito desde nosotros, porque cada uno de nosotros somos lucecitas que se van encendiendo, ¿no? Bien. Claro, y eso y eso es lo maravilloso, Maru, que cuanto más más conciencia accedamos cada uno de nosotros, más conciencia está disponible para que acceda todas las personas, ¿sí? Porque eso también es una conciencia en acceso que somos todos uno. Claro. Entonces, eh, eh, si uno accede, todos podemos acceder y eso ya está disponible para muchos, para muchos más de nosotros. Sí, es, es una es cuestión posible? de decidirlo. Yo creo que es una decisión personal de decir, bueno, me lanzo. Siempre Cuando hablamos de, bueno, eh viste que te dicen, "Ay, ¿por qué estás iluminada? ¿Por qué qué luz que tenés?" No, yo no nací iluminada, ni tengo una lamparita en la cabeza, ni, ni, ni, ni me enchufo en ningún lado, sino que simplemente eh, dejo que suceda la, la vida misma, ¿no? Eh, y no no es que uno nace con estrella y otros estrellados, ¿no? Que para veces parece que sí, eh, sino que en realidad es encontrar la estrellita que que, que te ilumina a vos y, y viene por acá y viene por este lado de, del access, eh porque encontrás una forma sencilla sencilla de entender qué hay puntos de vista, que hay eh eh cosas que parecen y no son y eh son. hola Sandrita eh, y hace muchos años el fundador de eh, Gary Garidulas, ¿no? Eh, estaba muy mal cuando él empezó a desarrollar esto. Él estaba eh, realmente a punto de, de terminar con su vida. Tenía una, una depresión muy grande, ¿no? Claro, él había ese Gary Douglas es el fundador y el cofundador es de Ingear. Sí. Eh él había Gary el, el mayor, el fundador, él había llegado un momento en su vida donde él fue un punto de quiebre y estaba eh, como que no encontraba sentido en su vida, o sea, ¿no? Y él decía, "Pucha, si la vida es esto, eh, no sé, no, no no no encontraba sentido, no encontraba motivación Entonces, empezó a hacer eh, preguntas al, al universo, ¿no? Y a mí hay una cosa que me gustaría destacar porque viste que esto es, es gringo. Sí. Yo los gringo en, en, en, en inglés eh, preguntar y pedir se dice igual. El verbo es el mismo, to ah. ask, ¿no? Yes, y, y, <ríe> Entonces, y ¿qué sería preguntar es, no pedir? Y es, espero eh, que eso nos abre a nosotros la, la posibilidad está de decir, cada vez que yo estoy haciendo una pregunta, estoy pidiendo por más conciencia. Ese es el sentido por eso no nos interesa la respuesta, nos interesa preguntar porque en realidad lo que estamos haciendo es pedir por más conciencia, ¿sí? bueno, y él, eh, él empezó a preguntar, bueno, eh, ¿qué más hay eh que que puedo qué puedo hacer para, para hacer mejor al mundo y para hacer mi vida mejor, empezó a preguntar eso y, y empezó a, a tener más relevancia, él se dedicaba al real estate. Eh, y empezó a tener más relevancia dentro de su vida todo lo que era en eh, la parte de sus canalizaciones, porque él, eh, él es canalizador y, y psíquico. Y bueno, Entonces, un buen día don gary dice, se hace la siguiente pregunta que yo le recomiendo a todos que nos la hagamos cada día de nuestra vida, como me gustaría que fuera mi vida? Oh. No. Siempre responderla, ¿eh? ¿Cómo me gustaría que fuera mi lado Y ponernos en contacto con la energía que hace referencia a, a esa a esa a esa, esa pregunta, fue, creo que la, la, la frase la primer pregunta que que abrió, claro. ¿no? todo este camino. Claro, porque, porque es una pregunta el, que nos el, hacemos el, todos, el... ¿cómo puedo Uf. llegar, cómo puedo cambiar mi vida? cómo me gustaría que fuera? Eh? Siempre estamos inconformes, siempre. Entonces, bueno, a partir bueno, de esta pregunta pero, mira Mira, eh, corazón, en Access eh, decimos nosotros para que tus puntos de vista crean tu realidad. Exacto. Entonces, si, si yo tengo el punto de vista que siempre estoy inconforme, esa realidad es la que estoy creando para mi vida. Es simplemente aprender a, a hablar diferente también. Hablarnos y, diferente, y, a tratarnos diferente, a estar abierta y, y dispuesta y, a recibir Eh, eh de cualquier manera, de cualquier eh, manera esta toma de conciencia. Sí, Maru, y ese es el gran tema de Access y, y, y que nos toca a todos, ¿no? El recibir. Porque por ahí las cosas no se presentan de la manera que me gustaría que se presentasen. Y bueno, hay que estar dispuesta hay que abrir y hay que expandir nuestro recibir para poder recibir más y tener acceso a más conciencia. Bueno, así, así es. que esa pregunta mágica de cómo me gustaría que fuera mi vida. De ahí es de la ahí parte, todo. pero todo Eh, a esto hay que hay que agregarle un camino que es el camino de tomar eh, los cursos, ¿no? que, que son súper supercortos, se toman en un día. Eh, a veces se tienen que repetir para poder empezar a hacer eh para para usarlo, se deben repetir varias veces. Eso es algo que, que el que esté interesado se va, se va a ir dando cuenta, pero tenemos en Quilmes la posibilidad de estudiar o de, de hacer o de facilitarnos eh, Hola Walter Eh, tenemos la posibilidad de eh, tomar eh, con Alejandra que viene de Salta, que va a estar en Buenos Aires, formando y formando eh, a otros en Quilmes va a ser una formación de barras access y no sé si ustedes saben que yo hace muchos años que hago barras eh, y, y cuento que es que son las barras access, pero vamos a contarle a la gente que, que, que nunca escuchó de qué se trata esta rama de De, de access que es eh, tocar algunos 32 puntos que tenemos en, en la cabeza eh, y que nos permiten eh, empezar a cambiar de una forma casi resetearnos, ¿no? Sería como apretar el botón de reset y y y contá un poco vos, ¿qué, ¿de qué se tratan estos 32 puntos que tenemos eh, en la cabeza eh, y que apoyando suavemente nuestras manos a los que somos facilitadores de barras, eh, a qué llegamos? la primera clase que surge y a partir de la cual nace access consciousness ¿sí? porque cuando el Gary se hace esa pregunta de este, cómo me gustaría que fuera mi vida va y este, va a hacer una canalización para una persona porque él decidió que él, él iba a seguir la energía y cualquier cosa que se le cruzara en en su camino que si él percibía que eso hacía match con esa energía de cómo me gustaría que fuera mi mi vida, él iba a ir por ese camino. ¿Y si no? entonces va y hace una canalización y canaliza estos puntos de las barras que, que son los que forman las barras de access. Es eh, una clase es, eh, es, es una técnica fantástica eh para aliviar eh para dar más paz, para aliviar el estrés, uh -huh. eh, para tener otra actitud ante la vida, porque mediante como vos bien lo dijiste, son puntos en la cabeza que están ligados a ciertas cosas como los implantes, el dinero, eh, el control, el gozo, la sexualidad, la creatividad, todos esos puntos. la creatividad. El miedo, Eh, miedo no. Porque el miedo, el miedo no, no, el miedo para no. ACE es un implante distractor. Bueno. El miedo el miedo es un implante distractor. El miedo es algo muy común. si sí, todos los implantes de, eh, distractores son cosas que vemos tan común y es más en las en las conversaciones diarias, decimos, "No, es normal que tengas miedo. No, no, es, no es normal." normal. Que... <risa> Exacto, pero hemos normalizado tanto estos implantes distractores que <risa> lo vemos como normal y natural. <risa> ¿Sí? Es pues así. Así que eh, mediante estos sobre toques qué, qué pasan van a, a irse esto permite que con total facilidad se eliminen estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones que nos están limitando para crear esta vida grandiosa que nosotros queremos tener. Sí, es como vos bien dijiste perfectamente el botón de reset. Claro. Entonces, ¿qué pasa en mi cabeza? Shock. ¿Qué genero? Espacio y paz, ¿no? ¿no? para llenarlo de, de calma. Claro. Y para que sucedan de otras cosas y, y es eh, nunca puede salir mal. Nunca puede hacerte mal. Es algo que sí. es placentero porque se apoya los dedos, la yema de los dedos en, en la cabeza. Eh, uno la persona está relajada, en un estado de relaja relajación, se le van haciendo algunas preguntas para para descreer y, y empezar a ver qué, qué es lo que le va pasando porque van surgiendo uno empieza a hacer como una especie de, de, de conexión con esa persona que viene a hacer las barras y, y eso que es tan tan fantástico como como que te puedas resetear, es decir, como que puedas vaciarte de todo lo que tenés de más, toda la mugre, todo lo feo, todos los pensamientos horribles que a veces no nos dejan dormir, eh, que a veces no nos dejan pensar, del control que que descontrola, que termina descontrolando. Eh también nos nos permite eh, trabajar con las creencias que tenemos del dinero, que muchas son limitantes y arraigadas de nuestros ancestros. No toques la plata que sucia, eh lávate las manos que tocaste o con las monedas, no seas asquerosos, sácate la mano de la boca y no es así, el dinero no es sucio, tiene una energía fantástica y empezar a a ver el tema de la sexualidad, de la creatividad, el envejecimiento, ¿no? Cómo cómo llevamos cargado el, el, el tema de, de envejecer eh, cómo podemos hacer para, para que sea más liviano eh, los sueños, las esperanzas, bueno, hay un montón de cosas y el día 9 de abril Alejandra va a estar en Quilmes facilitando durante la mañana y la tarde, en el medio vamos a almorzar todos juntos. Esta iniciación que es la, la, la primera y la única que tienen que tomar para, para poder eh, sentir eh que corren sus barras y para poder empezar a ayudar a otros incluso a trabajar dando, facilitando, porque van a tener un certificado eh, que lo habilita facilitando este proceso de barras que ustedes van a poder darle a otros como lo hago yo hace más de 10 años, ¿sí? Es decir, eh, van a poder hacérselo a sus hijos, a su marido, a las amigas o a un cliente que haya decidido cambiar su vida y que las elija como eh, eh, facilitadora de barras. Esto va a suceder el 9 de abril, así de golpe fue. Eh, el 9 de abril dijo, en vez de irme para Salte, de Salta a México, me voy a Quilmes y de Quilmes me voy a México. Fantástico. ¿Qué más es posible? ¿Qué más? comprar coca, papas fritas, ¿qué más hay que compra? Porque se come se come bastante, eh, de, tomamos mucha coca y, y el que quiere, ¿no? Y entonces, bueno, la invitación para que se sumen y para que estén, igual mañana vamos a hacer un Zoom eh, para para contarles más, pero bueno, esto va a ser las barras, ¿no? Las barras, que hay un montón de información más y durante el programa que viene y, y durante estos días vamos a, a seguir charlando sobre esto. Pero también se queda más días, porque no es que viene y se va. Se queda y en este ya que viene, ¿viste? El 10, el 9 de las barras es todo el día porque ya se lleva en certificado internacional, a la nochecita da un SOP, que no sé qué es, si es un sopla al corazón, no, SOP, que es un, una sinfonía de oportunidades. Contá un poco de qué se va a tratar ese SOP que, que van a poder venir todos los que quieran, es súper accesible. Sí, el SOP es el acrónimo de Sinfonía de Posibilidades y es algo fantástico, es es una cocreación energética. ¿No? Eh, porque nos ponemos en contacto y, y, y hacemos eh, eh, eh, que esto crezca nuestro ser, nuestro ser infinito, lo ser infinito del ser infinito que somos cada uno de nosotros. Y vamos a pedir por lo que cada uno quiera, cada uno va a elegir su pedido y nos vamos a poner en contacto con todas las energías que que vamos. vengan, que, que que vengan para que se requieran. ¿Cómo se van a perder esto, por favor? Viviendo. 9 de abril a las 19 horas en Quilmes. Una hora, una hora y media, una hora. Eh, después se van a cocinar, chicas, todo lo que quieran. Eh, y los los varones se van a comer o abajo tenemos un restaurante, pero realmente no se pueden perder esta sinfonía de oportunidades en donde vamos a intencionar sería en Sinfonía de posibilidad, todo posibilidad. Sí. So sop, sí. Como sop y, y podemos <risa> poner una intención en este sop. Es que en realidad eh, yo lo voy a dejar abierto y voy a unirme a, a la pregunta maravillosa esta de Ari, ¿no? Que él, él dijo cómo me gustaría que fuera mi vida. Entonces vamos a hacer una pregunta sólo es lo que está requiriendo cada uno y, y, y van a empezar a surgir energías que se van percibiendo y entonces yo voy a ir trabajando con eso energéticamente, voy a hacer procesos verbales no, también. No, no. Yo, por supuesto que yo voy a estar jalada, instalada, eh, instalada, instalada eh, su, abrochada. A, a México me estoy yendo para tomar mi tercer SOP. Ah, mira, Porque tenemos que repetirlo varias veces y con diferentes profesores, tres veces en realidad, y lo podés hacer si querés, si no, no no hace falta ella porque bueno, eh, Alejandra es una, una persona muy preparada y que se está dedicando y viaja y, y da clase y la y toma clase, es decir, hace ida y vuelta, ¿no? Eh, pero sí. ¿cómo nos vamos a perder que esté Ale en Quilmes antes de irse a México el 9 de abril a la mañana, almorzamos y seguimos a la tarde? Eh, y después eso ahí va a ser la formación de barras que eh, tiene un costo y el costo es en dólares, pero que el dinero aparece con facilidad, que les aseguro que ustedes dicen, "No, no, yo no, yo esto no, no no no puedo, con esto no no es imposible para mí." Y de golpe, pum, algo cae. No sabemos cómo, pero es así, ¿eh? Es así. Aparte de que hay otras secreto, posibilidades de pago. El secreto es elegirlo. Una vez que lo elegís No es el dinero el problema. No es el dinero. Nunca es el, el problema, nunca es el dinero. El problema es uno que no elige. Ese es el único problema que no, tiene y tal vez que no, tiene este que no está eh, dispuesto a recibir. Claro. Sí. Que estamos eh, en encerrados en seguir siendo Como estamos en seguir estando mal, en seguir eh, aguantando, ¿no? Como dice alguno o sosteniendo lo insostenible o eh, padeciendo, ¿no? Mucha victimización, mucha cosa. Por ya aprendés la televisión y ya no digas que más sea posible porque explota todo. Entonces, ¿qué más que empezar a, a, a tener uno, crear una vida mejor? No esperemos que ni Milei, ni, ni ni Alberto Fernández, ni ni Teresa de Calcuta venga a cambiarnos la vida, porque la vida cambiamos nosotros. Cada uno de nosotros nos cambia la vida y estamos esperando siempre que venga otro, que venga que oh, la culpa del presidente. Mí que, no, es que yo estoy a favor de nadie, eh. Y pasando el momento como todos, hay que pasar un momento muy difícil, pero realmente, realmente si seguimos esperando que alguien nos cambie la vida o que venga el príncipe azul, les aviso que eso no sucede, nunca sucede y que la vida la cambia uno. como Tomando decisiones. Lo más lo más hermoso Es eso, o sea, imagínense, o sea, nosotros somos los creadores de nuestra vida. ¿Y sobre qué base creamos? Sobre nuestras elecciones. Y no le podemos echar la culpa a nadie, ¿eh? porque ya está no. y nos va a salir todo, eh, nos empieza a salir todo, empieza a salir todo bien. Sí, obviamente que hay altibajos, sí, que hay momentos, sí, momentos que uno ba se, bajonea. se bajonea, bueno, pero enseguida, es decir, lo que antes duraba, qué sé yo, ¿Qué dos meses, de dos te dura cinco minutos porque enseguida te acordás qué más es posible, que qué me pasa, ta qué punto de vista que estoy teniendo o o qué supuesto es, es abrirse Pero primero y que saber la técnica, no eh, eh, el, eh, la, la, la la forma en que se accede a esta conciencia, esta apertura de conciencia, ¿sí? Y eso está en una clase de access que yo no puedo dar porque no hice las tres formaciones eh, internacionales y Ale sí. Entonces, por eso viene ella a darlo eh, a, al centro en Quilmes para que ustedes puedan tomar su clase, empezar a cambiar sus vidas y empezar a ayudar a cambiar la vida de los, de los que los rodean, ¿no? Y a recuperar eso que invirtieron en ustedes mismos, en realidad. Después viene el SOP que es un, eh, que va a durar una hora de 19 a 20 donde la sinfonía de oportunidades eh, va, va a estar ahí llena de energía, Y como se queda el 10, vamos a ir a un proceso de cuerpos. Si yo le digo proceso de cuerpos, ustedes qué piensan? Que nos va a hacer una, una lipo, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te hace esta señora? Es decir, proceso de cuerpos. ¿Qué qué me vas a hacer? En, bueno, ¿qué es el proceso de cuerpos? Qué sale. Bueno, los son los procesos de cuerpo es toda otra línea que tiene Axet, ¿sí? Es eh son energías que activamos, ¿sí? Eh, eh, en los cuerpos de las personas. Ay, Dios mío, todo. Hay Actívame más toda. de 60 procesos. Sí, hay más de 60 procesos del cuerpo. que que con esto podemos este, impartir la clave. Eh, y de lo que se trata, todos tenemos todas esas energías. Eh, eh, eh, eh, hay procesos que están enfocados según el, el tipo de proceso hay procesos que están enfocados a eliminar y erradicar ciertas energías y hay procesos eh, que quieren estimular o que quieren que el cuerpo pueda recibir otras energías, ¿sí? Nosotros vamos a hacer dos procesos de cuerpo el día, porque somos volosos. Obvio. <risa> vamos a hacer dos procesos de cuerpo, uno a la mañana y uno a la tarde. Mañana. Pero no les cuento todavía qué. Vamos a ir a un tema, vamos a tomar un poquito de agua y cuando volvemos, estoy escribiendo el número de teléfono de Alejandra por si alguno quiere consultarle desde otro desde otra provincia. También pueden venir aquí, les los invitamos, eh, eh, que vengan, pero bueno, si quieren, esto no es a distancia, no se puede enseñar a distancia. Esto se aprende en persona. Eso es lo, lo, lo importante, quiero que sepan, no pueden hacerlo eh, online, ¿sí? Hay que sentirlo en persona por lo menos esto, ¿sí? Que es el, eh, la formación en barras. Entonces, eh, sí o sí tienen que venir a la clase que será el 10 9 de abril y el 10 será el proceso de cuerpos. Trabajo a esa hora. No vayas a trabajar, tómate el día para vos. Decí que necesitas el día para vos, porque el día es para vos. No es para mí ni para Alejandra, es para vos. Entonces, tómate el día para vos, avisa ya que no vas a ir a trabajar ni 9 ni 10 de abril porque vas a estar ocupada vas al médico, donde sea, esto esto es mucho más importante que ir al médico. Porque vas a vas a un lugar donde podés elegir la vida que tenés, donde podés sanar. Entonces, eh arreglá, ya tomate esos días que te quedan, que te los descuentan, no te tiene que importar. No tiene que ser una excusa para no venir. No, no puedo ese día, tengo que estar una, una de mis de mis clientes que es amiga, eh, tiene el hospital. Deja el hospital, le dije. Ahí va a haber otro que haga partos. Pero venite. No podés, no podés no venir. Vir, vir. Así que Virginia va a venir, espero. Eh porque la esperamos. Es así. Va, va, va, va. Un descanso, vamos a escuchar un tema que ustedes no lo van a escuchar acá. Porque si no nos cortan el vivo, pero sí lo van a escuchar en eh, www, no sé qué, eh, y volvemos enseguida. Espera www fmradiobox.com Cómo se escucha, Miri? Cómo se escucha, Miri? Todo meme dice. A ver qué vas a poner, qué tema vas a poner. Pero yo sí. Pero yo sí. Juro que pone Gente Luminosa. De los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logras salir de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te arí feliz Tus ojos, tu inconfundible forma de reír, pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas sin marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta pero puede volver la galería por agarrarte a la vida conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón la galería es jugar a ser dios Ven Junto esté de borde los ojos al sol Quiero que sientas cerca mis manos Háblame de tu dolor Aunque no entienda me quedo a tu lado y apago la voz A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud Acuérdate ni culpas ni reproches llevan por escudo un corazón la ilusión puede volver distintas pero pues mshorosa Jugar a ser dios. Magia, jueves de 19 a 21 horas por Box FM. Por Box FM. FM Box, tu radio. Bueno, seguimos acá con Ale, eh, que está desde Salta la Linda en vivo con nosotros. Eh, este programa va por Spotify en el, en el para todos va por Instagram queda colgado ahí como para que lo vea quien quiera. El del jueves pasado tuvo más de 2000 reproducciones. Se ve que estaban viendo que yo, a mí no no me enganchaba el agujero, eh, todo lo que me pasó el, el, el jueves pasado que ni les cuento. Bueno, no teníamos sonido. Así que bueno, eh, seguíamos hablando del proceso de cuerpo que uno dice, "Bien, viene a hacer una lipo", no sé, me, me pasa algo y en realidad eh, nos tan arriesgada Alejandra que va a venir a hacer dos procesos de cuerpo, uno por la mañana, que les quiero decir de qué se trata, se llama Riqueza, posibilidades y energías ilimitadas. No, yo lo tengo que hacer, es decir, ¿cómo puede ser? ¿Todo eso? Es decir, todo eso lo vamos a como como a jalar, como a, como a a incorporar en nuestra vida. Sería, a ver, explícame. Claro. Porque viste que estuvimos hablando de que vos me preguntabas que eran los procesos del cuerpo. Sí. Se detuvo el, perá, se detuvo el video. No me digas que no lo voy a poder recuperar. Porque no me pertenecen los derechos. Lo perdimos. Morir. No, no hay que poner más música. Sí, no, no, no, pero no hay que hacerlo más. Me arruinó. Bueno, nos caímos, nos caímos, que más es posible. Nos caímos porque bueno, nos eh, nos reta no, no nos, nos cortaron por la por la música, que no por eso no se escucha, porque si lo pones te piden los derechos, pues estamos en Instagram y esto es una radio. Entonces, bueno, eh, vamos a, a volver a cero. Vamos a, vamos a, a empezar el proceso de cuerpos que se se va a hacer el 10 de abril en Quilmes en donde a través de este proceso vamos a, a, a trabajar sería no sé una forma de decir riqueza, posibilidades y energías ilimitadas. Y vos nos ibas a contar de qué se trata esto de eh, en tres horas poder hacer este proceso de cuerpo en donde todo eso entra en mí no, entre y mí y se haga a cargo de esto. No? es que eso es lo que esto es lo que hablábamos eh antes de, antes, ¿no? Que son estos todos los procesos de cuerpo, son energías, igual que todo en access consciousness, ¿sí? porque es algo energético. Eh, y son energías, depende del proceso, hay ciertas energías que me gustaría a mí eh, erradicar. y hay otras energías que me gustaría instalar, ¿sí? que el cuerpo pueda eh, eh, acceder, pueda recibirlas, pueda hacerlas, ¿sí? Y todo este tejías te, te, te, te, te, te eh, y estos procesos de cuerpo, ¿cuál es el fin que buscan los procesos de cuerpo? Igual que todo el access es buscar la, el acceso a la conciencia. Es, es siempre tanto, siempre tanto eso acceder a esa parte a nuestra que está más que está a más consciente tan tan oculta, ¿no? Tan solo tenemos acceso solo al 5% de nuestra conciencia, todo lo demás está ahí guardado, latente, haciendo pum pum pum, trayendo pensamientos, recuerdos y todo eso lo podemos resetear. Así uh -huh. como cuando uno va a terapia, eh, terapia, lo trabaja con la con la psicóloga, la psicóloga con la psicoanalista la y va con Freud lista, y tarda una sesión, de barras son 10 uh -huh. años de terapia. Exacto. Fácil, ¿eh? porque Fácil, es como ¿eh? que vas tu tu tu tu tu más borrando todo y el proceso de cuerpos todo. es lo mismo, porque es energía. Y no hay nada más poderoso que la energía. <risa> o cuando se les corta la luz, ¿qué piensan no, no, ustedes? Es decir, no hay nada más poderoso, el dinero es energía, el sexo es energía, eh la vida es energía, eh, es energía. todo es energía. Somos energía, estamos hechos de energía, todo lo demás es, es, es, es un envoltorio, pero eh, cuando empezamos a cuidarnos desde adentro y sobre todo desde acá empezamos a manifestar empezamos a manifestar Todo lo, todo lo posible. Las infinitas sí. posibilidades. Y estas energías que se dan en eh en los procesos de cuerpo son energías que todos tenemos. No es que el facilitador o, o el practicante porque te va a, a poner una cierta energía o te va, a, no, no, no. Simplemente son energías que todos tenemos. Y igual que en lo de las barras, todo tiene certificación internacional, es decir, cada persona que tome eh, o una clase de barra o, o una clase de proceso de cuerpos eh, o, claro. de cuerpo, o las tres clases eh, va a tener un lugar en, en el sitio oficial de Access con Consciousness, que es access con accessconsciousness.com.com eh va a tener eh, uno va a poder loguearse con un nombre de usuario porque va a tener un número, un nombre de usuario y todas las clases que esa persona siga eligiendo a través de, de su vida, todas van a ir eh, al mismo lugar, es decir, él va a tener un registro de Exacto. todas las clases Que, o sea, nuestro nombre, nuestro apellido, tomar, el país donde sí, vivimos país donde y las vivimos, clases que hemos tomado y, y la posibilidad tomado, de que si se tomamos se más se clases se sean a, menor, a eh, menor costo porque va bajando el costo a medida que más, costo que más clases tomamos. Eh, en la clase de Barra High Class I Class por ejemplo, como la de barras, eh, que vos tenés un precio de repetición. Si vos tomas eh, la clase de barra, la primera te pagás el 100% y a partir de la segunda, así si tomes 20 clases más, siempre vas a pagar la, la mitad. mitad, la mitad. Y que, bueno, repetimos, que, es, bueno, es no es un gasto, es una no inversión. Es un gasto, eh, eh, el problema no es el dinero, el no nunca. Es el dinero, nunca eh, sino dinero. es elegir, cambiar, que a veces cambiar, le echamos cambiar, la el... culpa al dinero. No no, culpa no, puedo, dinero. No, no, no, yo no puedo, la verdad que no. Es imposible ¿verdad? para mí. Imposible no, no, no. Mí. Y bueno. Y a veces varu eh, somos muy pillines, ¿no? Porque a veces como seres infinitos que somos, estamos percibiendo cuánto vamos a cambiar en una clase. Y les digo, no, no, no, no, no, no. Y mucho, no mejor cambiar. me quedo como estoy, <risa> que la paso feo, pero totalmente se nota. El sí. Mejor me quedo acá tranquilita <risa> sufriendo, eh, porque es muy difícil aceptar muy difícil. el cambio, ¿no? Pero no, no, más difícil es vivir, no, mal. Difícil es vivir no, mal. Es vivir no, eh es vivir es decir, pasar por esta vida llevándote, todo puesto. Esta vida llevándote todo puesto. Porque, no, sí, porque no, no la vida son tres días no, y, y no seguimos se esperando seguimos eh, que esperando. que otro haga algo, entonces bueno, otro empecemos a nosotros a por algo. por nosotros bueno, mismos, a crear, nosotros, mismos por nosotros, a crear este proceso crear de cambios, de acceso a la conciencia a, a través de estos de estas formaciones, de estas formaciones eh, y de la posibilidad eh, que nos da Alejandra en venir hasta Quilmes, Alejandra, Salta, hasta Quilmes desde Salta eh, y de Quilmes, de, de Quilmes a México de Quilmes. y después va a volver y, vamos, vamos, a seguir, y vamos, vamos a seguir y vamos a seguir y, y mientras seguir. tanto van a poder estar, estar a eh, van practicando. Van poder yo por practicando, supuesto ofrezco mi espacio, tiempo, mi espacio para que practiquen, para que se encuentren, para que hagan intercambio de barras entre entre las que lo accedan y vengan y puedan tener un lugar eh, disponer de un espacio para, para intercambiar en forma gratuita entre entre las que entre las alumnas sería que si ya no, hacemos barras para practicar, ¿viste? Y, y y te reunís y terminás con tomando mate y acordándote de cosas, y se forman grupos superlindos. lindos eh, y mañana vamos a hacer un Zoom para explicar cómo el problema no es el dinero. Así que el que, el, el que quiera estar en el yo voy a subir acá, a subir eh, acá eh, cuando tengamos el link lo voy a subir directamente el y el que se, meter, directamente. que se quiere meter que se meta se ¿Sí? Lo voy a subir al suelo. al Instagram y Instagram, lo voy a subir al Facebook y lo voy a subir al, el Facebook, al estado. Subir el que se quiera meter que se meta. Después, después vemos me si me lo dejamos se entrar se o no, según, se entra, se si viene. dice, si dice un nombre, viste, sí, muy dice Susana Jiménez que no entre, porque no a ver si todavía nos trae los perros todo. Aparte ya, ya de Quilmes. de eh, Quilmes. claro, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, en Quilmes es todo posible, ¿no? no, no sabes. Eh, y, y que cualquiera pueda hacerlo, es decir, ella es ingeniera. Yo bueno, ahora estoy jubilada, obvio. De niño pero eh, médicas pero, eh, eh, hay interesadas médicas, hay farmacéuticas, médicas farmacéuticas. Eh, dice eh, raro, no? Tan es, con esa esencia, no, tan no exactas. exactas ¿eh? ¿Por qué no? Es increíble la cantidad de profesionales, profesionales, de profesionales que, cambian, eh, que cambian la mirada de, y se permiten quitarse esa quitarse coraza, quitarse coraza para, para, entregarse para, una, para entregarse a una a una a una posibilidad para nueva, posibilidad, para, su, para, su vida, nueva ¿no? para su para su vida, ¿no? Y bueno, pero eh, ¿quién se resistiría a vivir una vida mucho más expansiva, mucho más feliz? Y solo un loco. Con muchas más posibilidades. Solo un loco que tiene el 95% diciéndole, "No lo hagas, no lo hagas, no, no, no, lo, no hagas. lo hagas." No, no. Eh Pero bueno, los dejamos, viste, los dejamos. Hola, Adri. A mí me encantaría que Adri haga esta formación, que se tome dos días para ella. Ay, los, se lo pido al universo. Universo, sé que Adriana diga. 9 y 10 de abril voy aquí el mes y me quedo. En Quilmes y duermo con Maru y con, y con ella y con Nale, y estamos todas. Ay, por favor, por favor. Ay, por favor, por favor. Eh, ¿será? Sí que es, estoy segura que es. Sí, sí. Por favor, te lo suplico. Favor, te lo suplico. Eh, mañana quiero que entres sí, a la noche, no sé si estás de guardia o no. Noche, no. Adriana es guardia, militar, no. es, enfermera Adriana de, de, es enfermera de, de del ejército de, nacional del ejército y, nacional. Nos, encantaría, y si, nos encantaría, aparte sino tiene una energía, tiene nada, no, no sabes lo que es. Nada, no, no sabes lo que es. Eh, que yo sé eh, que, que ella necesita, sé que necesita, necesita necesita cambiar esa mirada cambiar y lo va a hacer. Mirada, lo va a hacer. Será dice sí será será, será, será. esa será. como montaña bueno y bueno, vamos, vamos a ir a a este riqueza hablamos. de sí Adri Adriana vamos a preguntarle lo eliges ¿Lo eliges? Adriana, ¿lo eliges? Hola Lázaro, ¿cómo estás mi amor? Vos también tendrías que elegir Access. Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Eh, te está preguntando Adri, Adriana, ¿eliges cambiar? ¿Eliges cambiar tu vida? Sí, sí dice. Sí, sí. Ah, este cargo de esto. ¿Qué eh? más es posible? ¿Qué más es posible mañana vamos <risa> a hacer el Zoom para, para ver qué para más, más es posible y en el proceso de cuerpos a la mañana más vamos más a estar con la riqueza, más las más posibilidades la y, la las riqueza, y las riqueza, energías y ilimitadas y, la y a la tarde, la tarde Escuchen bien. bien. Leyenda del Dorado. Quiere decir por lo que me explicó, que por explicó por Ale, creo, que vamos a tomar como la Los dones, Los dones del oro, Vamos a, a, a vamos no a nos vamos a poner dorada, chica. No vamos a hacer el Oscar, eh. No, no no no no, Oscar. Pavadas, no, no, no, no. Babada, no. Escuchen. No, no, no. Como que vamos a a a empoderarnos de una manera, de una manera en que nuestro en que cuerpo, esto, nuestro por, dentro cuerpo por, fuera, por dentro y por fuera va a tener como una energía de brillo, energía de, de, de posibilidad, de, brillo, de, de, de expansión, en el oro, de valor. ¿No? De de auto, no, de, de auto valorarse. De valorarse. ¿De qué más? ¿De qué se trataría? ¿Dije mal esto o está bien? No, no sé si está bien lo que dice. No, no en accents nada, está ni bien ni mal. Yo bueno, eso, no nos pues preocupamos. Interesante punto de vista, pero eh, no, entonces, ¿qué, tanto, ¿De qué se trata esta leyenda del Dorado? que va a ser a la tarde del día tarde 10, del día antes de que Ali se vaya día, para, para, para, para, México. para para México. Bueno, eh, en realidad el proceso de cuerpo de la leyenda del Dorado eh, surge eh, cuando Gary estaba haciéndole porque todo lo que Gary lo dice así, ¿no? Todo lo que yo sé lo aprendí de los caballos son grandes maestros y hay una especialización en Access Consciousness que se llama gimete consciente y caballo consciente, ¿sí? ¿Quién creí? Eh, interesante. interesante. Sí. Sino sí, Access tiene rama Eh, para muchas cosas eh, tiene ramas para hablar con los animales, tiene ramas para hablar con las entidades, tiene ramas para relaciones, tiene ramas de negocios, tiene ramas de dinero, eh de lo que busque, especialidades de todo. Y muchas de esas clases de especialidad no necesitan, no tienen requisitos previos, o sea que yo puedo tomarme una clase de relaciones sin siquiera haber tomado una clase de barras, por ejemplo. ¿Sí? Eh, pero por ejemplo, no puedo tomarme una clase de fundamentos si no tomé una clase de barras, ¿sí? Eh, pero hay muchas clases de especialidad Eh, para mí no, bueno ya, necesito, la, la, el, próximo el próximo jueves vamos a hablar de fundamento. Yo creo sí. que, que, Yo creo que eh, es lo más de lo más. Es decir, más es, es como que, mi que, mi que, viste, eh, quiero ir ahí. Es decir, ahí. Eh, bueno, estoy decidido a ir ahí, pero bueno, tomar el fundamento con tonalidad y, y de, eh, dejar de decir que no que, que el di, que por el dinero no <ríe> no, no, no, no, <ríe> no tengo que aprender y me no tiene pedirlo, que salir. Hay que decirlo, hay Sí. Sí. siempre ¿qué tomaría? En vez, de, eh, en vez de decir, "Uy, no puedo pagar esta clase es carísima", ¿no? Interesante el punto de vista, y por poca todo eso es qué tomaría poder pagar esta clase energías diferentes son cuando uno dice, "Es lo mismo, voy a una vidriera, estoy viendo zapatos y digo, uy, esos zapatos son carísimos. No, eso no es para mí, es carísimo." En vez de decir eso, la invitación de Access sería, "¿Qué tomaría poder pagar esos zapatos, poder comprarme esos zapatos con total facilidad o y gloria?" ¿No? Y ahí llega, y ahí llega. Cuando se empiezan a poner estos ejemplos así más ejemplos más cercanos, más como, como más comprarse cercano. unas par de botas van a ver que lo materializan. O les caen las botas de regalo botas o se encuentran regales, un par encuentran de un botas por, en una plaza vez, o les eh no sé, les regalan por dinero para que se las compren, pero sucede, sucede así. Así como se los digo decir, siempre, no esto no es me lo contaron y nada sucede contado, así. Nada. Sucede así, así de así de fácil, con total facilidad, gozo y gloria, como total digo yo facilidad. todos los días de mi vida, yo digo, yo sucede, lo sucede, lo sucede, sucede, sucede. Y la leyenda del Dorado, que tiene, leyenda que, leyenda del dorado oro, que tiene que ver con el oro, es como un como un baño de oro nos va a hacer, ¿no? Eh Eh, Nos va a permitir también eh, eso, de, de, también, de, de, de, eso de, de, de conectarnos con nosotros mismos y con, con nuestro nuestro, y valor con y con nuestra, nuestro valor y con nuestra eh, a ver cómo lo podemos de, decir. Dícelo vos, mejorale. Bueno, en la leyenda del dorado conectamos con la energía del oro y con todo lo que eso significa también, ¿no? Eh Cómo es el oro? ¿Cuáles son las cualidades del oro? El oro no envejece, el oro brilla. El oro Ay, permanece, anote, en el no envejece, tiempo. brilla. <risas> Qué divino. Y, y, y conectamos también no solamente a nivel eh, eh, físicamente eh, por afuera externo o eso que nos pone así bien wow, nos encendemos. Eh, sino también también para el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene nuestra salud, nuestra se llena yo, con yo esa energía dorada. Yo, <ríe> yo, yo, yo me veo como unos Yo te veo también redorada. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? No, no, no, no, es es no, es un punto de vista. es un punto de vista. Es así. Está, mira, quiero leer esto que, que, que está acá, no sé, colgado ahí por, por internet que dice, no importa quién seas, no importa, seas. Seas no importa hayas dónde hayas estado, hayas estado. estado. no, no, importa, las hayas no importa las elecciones que hayas hecho. No es increíble. No estás tan jodido como crees que estás. Cuando andas por ahí sintiéndote indigno, estás creyendo una mentira y no estás siendo vos empieza a preguntarte qué hay de bueno en mí. Y es como empezar a creer que esto es posible, que nosotros también tenemos acceso a, a este tipo de terapias eh, no, no les quiero decir mágicas porque no es magia, es energía. Lo que pasa es que sucede tan mágicamente, tan fácilmente que terminamos creyendo che esto es la no, verdad creyendo, che, a, a mí yo termino de hacer barras y hay gente que te llama y te dice eh, te quiero avisar que, que me cambiaste la vida yo me, viste me, no le digo vos te lo podés, vos le digo, te permitiste vos. cambiar tu vida ¿no? Eh, ¿No? y así me ha pasado muchas veces, es decir, no es que yo tengo eh, la punta de los dedos con con milagros, sino que se permite quien me permite tocar su cabeza eh, lograr y eh, acceder a ese nuevo estado de conciencia que eh, le hace más fácil eh, acceder a la vida que quieren, ¿no? porque nosotros podemos elegir la vida que queremos. Tenemos que dejar de vivir y creer que esto es un castigo, que esto es una cruz, que algo habré hecho, que el karma, que bueno, todo eso, claro, si lo pensás, lo vas a llevar puesto y vas a decir, eh, me lo merezco por mi culpa, el pecado y todo un montón de cosas que no existen, que ya hablamos muchas veces en este programa que no existen. Entonces no importa. Eh, quién sos, hasta dónde llegaste, Eh la selección existe, ya no importa eso. Lo que importa es que empieces a pensar qué hay de bueno en mí para que yo elija esto. ¿Qué hay eh, Y bueno, y mañana en ese Zoom que, que tan generosamente va a ser eh ale con nosotros vamos a ver como el dinero no es eh, una imposibilidad, sino que es una excusa. Sí, es una excusa. Sí. Y sobre todo en este tipo de, en este momento en donde todo es la culpa es de, de lo económico, eh, ¿qué pasa si elegimos esto y de golpe nuestra economía no, no, no necesita de ningún tipo de, de, de gobierno ni de cambio ni de nada, nos da lo mismo, decir, nos da lo mismo porque en realidad son eventualidades, ¿no? eh, puntos de vista. Así que bueno, Así piénsenlo que... desde ahí. No sé, no sé, no eh, tómense bien, esos dos días, tómense eh, dos 9 y 10, 10 de 20, 20, abril del 2024, 20, tómense 20, los dos días 20, completos. 20, 20, 20, 20, 20. No vayan a trabajar a ningún lado, que sería no que sea, que vaya a nadie para a trabajar. Por lo menos lo los que, más que más viven más más más en Quilmes o Valedaños o en Varela o en Merazatei, o que pueden llegar fácil. y los esperamos a cada uno de ustedes el jueves que viene vamos a hablar del fundamento y de las barras y de todo lo que quieran hablar y pueden hacer las preguntas que quieran, las pueden dejar, me las pueden ir mandando durante la semana. Y, y se las hacemos a, a Ale el jueves que viene. Eh, si hay alguien que tuvo un cambio a partir de, de, de, de realizarse barras con, con algún facilitador o si quiere venir a hacer la segunda experiencia y y, y pagar la mitad porque ya está certificado en la primera, puede acceder. Para, para eso viene Alejandra porque también a veces es difícil encontrar alguien que esté certificado y que pueda certificarnos a nosotros la segunda parte o la tercera, ¿no? Y poder llegar a ser un, un experto o un maestro de, de, de barras. Eh, entonces bueno, pueden pueden utilizar esta posibilidad de que Alejandra venga a Quilmes y un montón de cosas más. El dinero eh, también se recupera trabajando de esto porque desde el primer momento en que recibimos el diploma podemos acceder a, a, a trabajar eh, y a tener clientes eh, a quienes cambiarles la vida literalmente. Eh, bueno, ¿qué más sale? ¿Qué nos falta? Sí. Yo quisiera dejarles una preguntita. A ver, ¿sí? Respecto a esto de la clase. Voy a tomar nota, Dios mío que se conecten con las clases eh, y, y se hagan la siguiente pregunta. ¿Esto cómo va a ser mi vida dentro de 5 años si tomo estas clases? ¿Cómo va a ser mi vida dentro de 10 años? Si tomo estas clases, ¿cómo va a ser mi vida dentro de 50 años si tomo estas clases? ¿Cómo va a ser mi vida dentro de 500 años si tomo estas clases? Y perciban. Y después pregunten, ¿cómo va a ser mi vida dentro de 5, 10, 20, 50 y 500 años? si sí, si no tomo estas clases. Y qué más es posible. A ver qué sienten. Ver ¿Qué sienten? Perciban, percibam. que percibir, <risa> sí. Percibir eh, empezar a conocerse más, también. Más, ¿Cómo empezar, es esto de percibirse, ¿no? Y y y esto de percibir está conectado con una, una herramienta hermosa que es el ligero y pesado, una herramienta de acceso que lo que es ligero es verdad para mí. ¿Sí? Y eso me expande, ¿sí? Si yo digo cómo va a ser mi vida dentro de 20 años si tomo esta clase y ah, sí, se desarma en una expansión total. Eso es ligero para mí, eso es verdad para mí. ¿Y cómo va a ser mi vida dentro de 20 años si no tomo esta clase? Y, y es una contracción. Bueno, para algunos, para otros no, y qué más es posible? Eh, pero esa es la percepción, y esa es la herramienta del ligero y pesado. Lo que es ligero me expande y es verdad para mí. Lo que es pesado me contrae y no es verdad para mí. como es Incómodo, ¿no? Como mí. incómodo. Uh -huh. sí. Así es, Mar. Así que es. bueno, hay que para hacerse que esa pregunta, eh, a mí me uh -huh. a mí me, me, me resulta superliviano. Eh, y también sepan que, que no están solos, que no van a estar solos, que que está que este este nuevo aprendizaje o esta nueva experiencia eh, somos es mucha la gente que, que hace esto, es decir, y no, no son no improvisados, que empezaron antes de ayer. Es decir, no están solos y van a poder acceder a al sostén de al sostén cuando empiece a cambiar su vida podamos intercambiar, intercambiar y contarnos intercambiar qué, qué, y qué, ¿qué, y pasó? Qué, qué pasó, qué pasó, ¿no? Qué, sí, qué, ¿no? Qué, sí qué, por eso digo, si a alguno sí, le pasó sí, algo no o a vos, sale, te, te pasó un cambio que, vos decís, un cambio, que vos decís, sí, mi vida cambió, la verdad sí, que mi vida cambió, cambió, cambió un montón, un montón eh, sí, eh, eh, a partir del día que lo elegí, bueno, viste que las experiencias de otros siempre es como que incentivan a que es posible. Es posible. Sí. Y también la, in la invitación Maru para que prueben y tomen una sesión de barras. Sí, sí. ¿Cómo una sesión de barras con cualquier practicante? Ahí la tienen a Maru. Sí, conmigo, con cualquiera de los que hay en Quilmes o, o con vos, eh, siempre es presencial, ¿no? Porque me acuerdo de la gente sí. que me pedía en la pandemia, "Se me barras", no no puedo decir, no no no, se puede hacer barras a distancia. No Eh, y bueno eh, permitirse también sí conocer cómo es eh, y, y qué qué amoroso que es eh, hacerse barras para uno mismo, ¿no? Eh, y correrse las barras y bueno y bajar barreras, bajar barreras, bajar barreras, bajar barreras todo el tiempo. Eh, y bueno Eh, bueno, nos, estamos eh, acá en FM Box eh, en el eh, 102.9. 102 102 102 102 102 podés dejarnos mensajes en el 11 64 64007047 o en Instagram en @marumollo o podés también escribirle a Alejandra un WhatsApp al 387 45 71 4571892. Desde Salta la Linda, ella te Desde puede, linda, te puede contestar, y contestar y va a estar en Quilmes los días 9 y 10 de abril. Falta un mes para que ella venga y un mes mucho antes de un mes ya tienen que confirmar porque los cupos son realmente limitados porque tenemos un espacio y un lugar eh, que, que tampoco vamos a albergar 80 personas porque tendría que salir a alquilar a un teatro. Entonces, bueno, qué más es posible, que más es posible se alquilará, pero bueno, vayan avisando con tiempo. Eh pero bueno eh, el jueves que viene nos volvemos a encontrar y mañana 18:30 un zoom súper cortito, de, de un rato de, de menos de una hora para ver cómo hacemos para que el dinero no sea un problema para cambiar la vida de cada uno. Pues un de posibilidades, tal cual, un zoom lleno de posibilidades, lleno, lleno pero lleno. Y Qué más le podemos decir a la gente, ¿vale? Antes de que Damián nos ponga un tema y, y nos vuelvan a cortar el, el vivo. No me vayas a poner ningún tema. Mientras estemos hablando, por favor, porque eh, está tremenda, Sadaik. Parece que eh cómo podríamos cerrar el programa de, de hoy para la gente. Ah, coño, esta pregunta que vos hiciste, ¿no? Conectamos con las con las clases, ¿no? y preguntamos cómo va a ser mi vida dentro de cinco años, cómo va a ser mi vida dentro de 10 años, cómo va a ser mi vida dentro de 50 años, cómo va a ser mi vida dentro de 500 años. Si tomo las clases. Si tomo las clases de barras y de proceso de cuerpos y de SOP que están disponibles en Quilmes con eh Alejandra el día 9 y 10 de abril del 2024 ¿Y ¿Qué más es posible? ¿Qué más es? ¿Y qué más? es y qué y qué tal si pudiera ser hoy el comienzo de algo distinto? ¿No? Universo, universo, muéstramelo. Muéstrame. Eh, ¿y ¿qué más? Eh, hay tanto, tanto, tanto, tanto para para que suceda, para que suceda, solo solo solo tienen solo, que tomar la decisión. Sí, Elegir. Sí, querida, elección, elegir es Eso el paso. Es todo. Elegir es el gran Como paso. Como todo en la vida, es gran más paso. Es más importante que cuando elegimos marido, que cuando elegimos ser padres cuando elegimos todas esas decisiones que uno toma a veces sin, sin conciencia, bueno, esta es hay que hay que mandarse, hay que lanzarse. Y, y, y lo hermoso nuestra y otra herramienta que es fabulosa de Access. es ¿Quién no puede elegir cada 10 segundos. ¿Cada cuánto? Cada 10 segundos. ¿Puede elegir lo que quiera cada 10 segundos? Sea, lo que quieras. Entonces, por eso es que también no hay porque nosotros hablamos de elegir más que de decidir. Sí. Porque la decisión suena pesada. No, te dicen en la casa te dicen, tenés que fijarte con quién te vas a casar porque si no o qué vas a, a, a con quién vas a, a, a irte a vivir, te hay que a re a decidir a estudiar y eso no tan pesado en México, ¿no? Uno puede elegir cada 10 segundos y eso te da una libertad bárbara. ¿Qué te parece? Pero siempre está esa esa pregunta hermosa que se hizo el Gary que uno la, no tiene que dejársela de hacer y les invito a que no se la dejen de hacer ningún día de, de su vida. como me gustaría que fuera mi vida. Y si cada una de las cosas que están haciendo está en concordancia con esa energía de, de percibir esa, esa energía de la vida que yo quisiera tener, pues por ahí eh Yo soy quien la elección y puedo elegir todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué más es posible. Cada 10 segundos. Cada ¿Sí? 10. Me encanta. Me encanta. Bueno, agradecemos al universo eh esta, esta posibilidad y todas las posibilidades que nos da y nos vamos a encontrar mañana al que quieres entrar al Zoom de, de, del del dinero y eh, al que no nos vemos el próximo jueves a las 19 como todos los jueves en magia. Quiero agradecerte mucho Ale, mucho mucho mucho por tu tiempo. Eh, eso es una persona importante, valiosa eh, que nos nos regalás de tu de tu saber, de tu eh expertés en esto para poder eh, entender que sí es posible elegir la vida que queremos eh aunque parezca que está que es una locura no no estamos locos no estamos locos eh, realmente podemos elegir la vida que queremos ¿y qué pasaría si eso sucediera? ¿Sí? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Quién? Muy agradecida, Omar, con vos. Gracias, gracias. A toda la gente ahí de la radio, con toda la gente que se unió en vivo, con todos los oyentes y bueno, con todo los que van a oír después Seguro, seguro, seguro después lo van a oír. que más es posible. Más es posible? Más eh, más les mandamos un beso enorme, posible. enorme. Gracias, Ale. Enorme. Eh, gracias. y bueno, para Darío va a poner música y después yo vuelvo a despedirme, pero la libero a Ale para que pueda estar tranquila eh ¿Cómo? Vos eh, Darío, Damián. Darío es el, el acompañante terapéutico de mi sobrino y por eso me vino a la mente eh, bueno, eh, Ale, besos. Después a la noche nos escribimos. Gracias. Gracias. Cha, mi amor. Bye bye. bye.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 Por lo que quieras lucha y se paciente lleva por la carrega nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía noieras no a nadie reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus Sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo grita contra el odio contra la mentira que la guerra es esfuerte y la paz es vida. es de 19 a 21 horas por Vox FM. ¡Hola, hola, hola, hola! Hoy no dije el hola, hola, ¿no? ¿Dije? Pero ¿sabes qué? No está nada grabado porque me cortaron la mitad, la mitad del vivo, que qué, qué, ¿qué haces? eso? Casi me saca la nariz. La mitad del vivo me cortaron porque este tipo me puso la música en vivo. Yo se lo pedí, pero te tenés que sacar rápido. Encima esa mujer que no sé ni quién era. Yo pensé que era Shakira y era Rosalinda, no sé quién era. Sea el tema que sea, nos cortaron el vivo y tengo la mitad del vivo que había salido espectacular la primera parte. Estoy amargadísima, pero bueno, por algo será. Y bueno, acá estamos en vivo, estuvo Alejandra eh Una, una genia, una ingeniera civil, Salta. Qué lindo es Salta. Eh, qué, qué amorosa que es la gente. ¿Te das cuenta cuando es de otra provincia, eh? ¿O no? No se nota. Para mí se recontra nota que es de otra provincia, que tienen esa, esa, esa cosa eh, diferente, ¿viste? Allá en Salta no te dan otra cosa, empanada. A donde vas te encajan una empanada. Ahora las empanadas no son como acá, ¿eh? No son de, de los obú, coñasonas, así chiquititas. Vos pedís, no, dos empanadas, cuando te traen la empanadita es así. Decís, "No, dame 20." Y comes una empanada exquisita en la calle, hecha con las cucarachas o en un lugar divino de, de, de empanadas salteñas. Eh, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Igual hay que hay que cuidarse. Yo fui con mucho calor. Yo no iría, yo iría en julio. Sí, no, no, no, no. en noviembre casi casi dejamos los bofes. Eh, encima las chicas iban a comprar el rayo del sol con 50 de térmica, condimento, fueron a comprar como si acá no hubiera, ¿viste? Y lo metieron, pero lo metieron en la valija. No te puedo explicar lo que era la ropa. El olor a comino, a pimentón, no, no, un asco eran, un asco. Después fueron a comprar el vino, casi lo confiscan en el eh, para volver en el aeropuerto. Comprando empanadas, te dan empanadas frisadas salteñas, yo no le compré porque ya no tenía más ganas, no daba más. No compré ni vino ni empanadas. Estaba agotada, recién resurgía del COVID, no entendía no tenía ni fuerza para respirar allá arriba. Eh, pero era una cosa, pero no, no, no. El hotel hermoso, la gente hermosa, todo hermoso Salta, hermoso. Recomiendo no ir en verano, ¿no? eh, cuando hace calor porque es aprieta mucho el calor, mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, y los paisajes, bueno, directamente. Nunca vas a ver algo igual. Como Jujuy, Salta y Jujuy, increíble. Por más que entre ellos estén medio ahí en riña, es increíble. Tengo como los pelitos acá me crecieron unos pelitos nuevos, que debe ser porque soy chiquitita. <risa> Te crecen unos pelitos tipo bebé o se me cortajeó todo, no sé, debe ser de las trenzas que me hice en la playa, no sé, bueno. Eh, bueno, y seguimos en vivo en FM em eh, Box. Me encantaría que apareciera alguien y me dijera si escuchó Alejandra, me encantaría que aparezca Ida o Ana o alguno. Si escuchó Alejandra, ¿qué le pareció? Si tiene ganas o no de participar de estas clases increíbles que te pueden realmente cambiar la vida. Si les quedaron dudas eh, que mañana bueno vamos a hacer el Zoom, yo les voy a pasar el link a las 18:30. Eh ¿qué qué les haría falta? que qué, qué, qué les parece que que nos faltó decir, porque igual siempre hay algo por decir. Eh, ¿por qué no se preguntan eso? ¿Por qué no se preguntan si realmente hola Lau, qué lindo que estés acá. Nuestra Laura jubilada, con tiempo. Tendrías que venir a hacer las barras, a ser facilitadora de barras Access. Eh, y quemas es posible hacer el proceso de cuerpos y tener eh, todas esas todos los dones del oro, ¿no? Todo lo que nos explicó Alejandra que es tan amorosa, eh, sobre cómo es esto del proceso de cuerpos, eh, cómo se descubre esto, ¿no? Cómo cómo el el creador en un momento de desesperación y casi de no soportar más la vida eh, se hace una pregunta que cambia para siempre esa sensación de fracaso que tenía. ¿Y qué pasaría si tu vida si tu vida cambiara para mejor? ¿Qué pasaría? Y acá está Laura. Un honor. Te adoro, Lauri. Feliz jubilación, feliz jubileo. No hay creo que no hay nada más lindo que estar jubilado, no importa el sueldo, no importa nada pero no tener que poner el despertador, no tener que salir corriendo por algún niño, no tener que hablar con una madre, no, no. es como una liberación como si tú sacaran las cadenas del, del himno nacional argentino, bueno, más o menos eso. Y anoche nos juntamos con las chicas a comer en lo de Ceci, así que bueno, ahora que ya estás acá, vamos a ver cuándo nos reunimos a tomar ese café que nos debemos con, con Cecilia Cecile, con las chicas, tienen que ser los días del medio de la semana porque Cecilia se va a vivir acá Inch, cercana a cercana a a los fines de semana se va a la casa del novio, así que tienen que ser un miércoles, un un martes, si no no la no la agarramos. Así que bueno, vamos a vamos a organizar para la semana que viene, sin falta. Que igual no, no, aunque no cobremos por, podemos tomar café, porque no, nosotros no tenemos problemas económicos. Eh, mianas que hizo Cecilia, hasta salchicha le puso porque no, como no, no tenemos problemas económicos, tenía carne, salchicha, salchichita. No, o sea, salchichita esa parrillera. No, ella eso aparte el estofado, la lasaña la compró hecha, no hace nada ella. Y a eso le agregó todo ese estofado que le enseñó a hacer la abuela en algún momento de su vida que está como tres horas en la S. Cuando entonces fue la carne y después te queda como la bondiola, ¿viste? Braseada, pero la carne y le puso salchichita. Salchichita. Hola, Marce. Y eh Sandra Rivas, que bueno, es la que nos mima, es mamá cocina, nos hizo la, tor la torta de coco con dulce de leche, pero exquisita. Algunas tomaron café, yo llevé mi, mi mate, mi mate justo. Que lo amo, es casi casi mi marido. Es todo para mí. Y bueno, hoy, hoy, hoy, empezando a eh, teníamos ese programa, mama, que estuvo en el programa Patakí me los días eh, 9 y 10 de, de abril a dar clase de barras el día 9 durante todo el día y proceso se so realmente de, de, si, si, si. te das la posibilidad de cambiar tu vida. Eh, esto es pura energía, tiene que ver absolutamente con un cambio de conciencia, con poder eh, dejar esos pensamientos que muchas veces no son nuestros, y son parte de, de un auto boicot y empezar a creer y a cocrear el mundo, la vida que yo quiero tener dejar de quejarme y echarle la culpa al gobierno o al mamado o, o a la señora o al perro del vecino que me cagó la vereda y empezar a tener ganas de una vida es eh por supuesto en abundancia, en, en alegría, eh, en buenos momentos, eh, eh, eh, cuando te empiezan a preguntar, ¿viste y vos qué haces? ¿Y vos por qué estás así? Y vos por ay, porque el brillo, porque la gente se te empieza a acercar, es porque cambiaste la vibración. Es decir, no es que tenés eh, dulce de leche y vienen las moscas, ¿entendés? Dice, "Ay, para vos te sigue todo el mundo", pero yo no me pongo dulce de leche cuando me levanto. Es decir, eh, es la es la vibración. Es la vibración que uno tiene, que va cambiando y el ser positiva o el ser buena o el ser eh, luminosa hace que la gente quiera estar con vos. ¿Sí? esto en cualquier en cuando la gente no quiere estar con vos es porque no vibra igual que vos, porque vibra abajo en este caso, o porque vibra oscuro o porque vibra de otra manera que elige vibrar, ¿sí? Hay gente que vibra en el resentimiento, en el odio y otra gente que que elegimos eh, vivir en la eh, en las infinitas posibilidades, ¿no? Eh, todo es posible, todo, todo, todo, todo lo que te imagines, todo. Y así te hayan pasado cosas horribles, eh, todavía hay por delante una vida mejor. Siempre, siempre. Eh, así que bueno, ahora los vamos a dejar con un tema, a ver qué ahora es. Ayer salí. Hoy estoy acá y mañana tengo que juntarme con las chicas de mi jardín porque vamos a hacer una despedida algunas chicas Eh, que estuvieron en el jardín y ya se fueron, bueno, así que nos vamos a reunir a comer a la noche en mi centro con todas las chicas y el profe de música que lo, lo adoramos, eh, que espero que traiga la guitarra o algo y vamos a hacer eh, una, una reunión eh, todos juntos, eh, los del jardín 943. Eh, ahí sí tengo ganas de verlos. No es que no tengo ganas de verlos, sino que bueno, uno como que se jubila y trata de cortar, ¿no? De cortar de, de ir al jardín, de, de, de, de creerse que todavía es la directora. Eh, es muy difícil, pero es así. Ya no, no soy más la directora de ningún jardín. Eh, y, y bueno, mi casa tampoco soy la directora, no me dicen que no. En mi casa me dicen que yo no soy la directora de mi casa. Chao, Marce eh, así que bueno, les dejo un beso y me voy a, a cocinar, a hacer un montón de cosas. Igual va a poner un tema, esto va a quedar mudo. Ya lo vamos a subir y nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves a las 19 horas por FM Vox, tu radio. sufría el espejo intentando encontrar los defectos que ahora son bellos Me paso las canas rugues que pintan destinas de te, tengo te, te mis ahorrando mis expectativas me revelo contra todo Un solo segundo ante el ruido mi mente ha huido buscando refugio sacudí mis solar con rabia gritando despierta regresa con frío esta noche Ya, yeah. en Instagram Maru Moyo Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se desconfunden con el cielo y no sabemos aves sobrevolando el suelo así, sin miedo. si quieres las estrellas vuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tal si somos como niños sin llevar la locura sin miedo a sonreír sin miedo sientes Corrije sin miedo Sin miedo Las solas acarician con el fuego. Y si bien las siemas de los techos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseo que no son imposibles ni está lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo, sin miedo sin sientes que la suerte la está contigo, luchando con esa diana, mostrándote el camino, haciendo cada paso lo mejor que la vivirío, mejor vivir Sin miedo al acora sin miedo a ser feliz siete hey, yo uh, uh, sin uh, miedo que si yo voy contigo, uh, contigo uh, uh, en treno desconocido uh, y tranquilo que el miedo no me uh, toca sigo a ropa sin miedo a perderte uh, agradecido de tenerte, uh, oh, sin uh, pensar en lo uh, que uh, venga que el temor ya no cuenta ya no cuenta ya no hoy yo me sin miedo Oh, yo, mejor vivir, oh, yo mejor, vivir oh, no. mejor vivir sin miedo. mejor vivir sin miedo. Mejor vivir sin miedo. Se va, se va. Hey, se va. Si se miedo, hey, que la suerte está conmigo. Jugando con los la nota el camino. Así no acaba solo me. Lo mejor Sí, miedo, la camino, la magia ocurre cuando creemos en ella magia ya acá seguimos en vivo. Eh, bueno, acabo de subir el programa con eh, con el link de Ale y también con cómo sería eh, qué posibilidad y con la pregunta que ya nos planteó y con todo lo que quieran saber eh, de acá a, a principios de abril cuando tomen la decisión de, de realmente eh, ser parte de, del cambio. Y bueno, Eh les dejo un beso enorme, que tengan una semana ya con sol, porque mañana sale el sol. Creo que mucha gente debe estar sufriendo tantos días de lluvia, eh, ni siquiera han podido ir a la escuela, Mucho, muchos, mi hijo no fue. Eh, hoy no pudo sacar su registro porque tampoco te toman el examen si, si llueve, así que eh, tuvo que vamos a reprogramarlo. Y bueno, y la gente que, que no está pasándola bien con la lluvia, les deseo que salga el sol, que todo se seque, que sea rápido, que sea con viento y, y que pronto, pronto, pronto eh, estén todos tranquilos en sus casas. Eh, uno a veces se queja de cada cosa y no sabe lo que es eh, vivir bajo el agua. Eh, les mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Eh, y los esperamos el próximo jueves a las 21 horas a las 19 horas. Ya yo ya quiero venir de noche. Como estoy jubilada, y duermo tarde. Podríamos hacer de 12 de 0 a 8, de 0 a 8, toda la noche, tipo Luisa, claro, tipo Luisa Delfino y que nos llame la gente, te escucho. Te escucho. Qué fea que era Luisa, ¿viste? Era un loro, eh. Pobre, pero bueno, tenía su belleza, ¿eh? No, pero tenía su belleza particular, la escuchaba bien, sabía escuchar, ¿no? Sabía escuchar pero qué tipo era más fea que un culo, ¿eh? Idolina, claro. Y bueno, eh, nada, estas, estas conversaciones que tenemos acá íntimas con, con Damián de, de que se nos viene a la mente cualquier persona de la farándula y ya le eh, les dejamos un beso y que descansen, que descansen todo lo que puedan. Eh, nos volvemos a ver el jueves. Dejen sus preguntas, eh, me pueden mandar WhatsApp, eh, los esperamos. Gracias por todo. cuando creemos en ella magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más, sana, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Marumoyo, jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Síguenos en Instagram @marumoyo. Magia.